Así es, este bueno es una propuesta para todo el verano, hoy estamos en Hinojo, en el Prado Español a partir de las 5 de la tarde, con un vehículo, con un médico generalista, y bueno, distribuyendo información y brindando la posibilidad que aquel que tenga una duda pueda consultar si tiene una mancha, un lunar, lo que considere necesario con respecto a su piel. Esto es totalmente gratuito entonces, ¿no? Cualquiera persona que tenga alguna duda puede acercarse y en caso de que se encuentre algo medio dudoso o extraño, ¿se lleva, se deriva o, o se aconseja un tratamiento? Va a ser aconsejado de acuerdo a lo que corresponde. Si corresponde derivar a una especialista, por supuesto, así se hará. Ahí vamos a estar en forma libre y gratuita para todos los que quieran consultar en el plazo español a partir de las 5 hasta las siete y media aproximadamente. Y a las 8, Centro Cultural de Inaho, vamos a pasar a una película que se llama Antes de Partir, eh, es una película bastante nueva, conocida, que trata sobre el tema del cáncer y bueno, más que de la enfermedad, sobre valores y eh, familia y demás, y la idea es que al final de eso podamos debatir este, qué, qué pensamos de esto y cómo afrontamos eh, este tipo de enfermedades, porque en realidad no... A la mayoría, ¿no? Seguramente, claro que sí. Eh, ¿Cómo está participando la gente en este tipo de iniciativas? Digo, son temas muy sensibles que por ahí a muchos, eh, me incluyo, hasta nos cuesta mencionar la palabra, ¿no? La palabra cáncer no es fácil hasta de decirla. Eh, entonces, bueno, eso hace como que a veces un poco se eh, resista uno a, a determinadas actividades. ¿Cómo participa la gente? Eh, bueno, la primera experiencia que tuvimos en Spiras, este eh, primero la película deja a todos bastante sensibilizados, porque es una película este, que rescata mucho los valores humanos. Y después, posteriormente, se, se produjo un debate entre todos los presentes y los presentes hay personas que tienen cáncer, o que, algunos que van con nosotros y otros que están en el público. Y bueno, es muy fuerte, es muy fuerte, muy emotivo, y eh, surge... como siempre, la posibilidad de luchar, de pelearla, de, de, de, de ver el, el costado positivo y que todos tenemos fuerzas y cómo uno se puede acompañar con el otro. Y, bueno, realmente fue muy emotivo, muy muy tocante para todos. Y, bueno, creo que todos nos infundimos de, de, de, de nuevas esperanzas, de nuevos valores, a partir de una discusión que no es fácil, como vos decís. Uh -huh. Seguro que no es fácil y que necesita mucho acompañamiento y mucha contención, ¿no?, de profesionales, de familiares, de amigos, el estar cerca. Bueno, eso es lo que intentamos es hablar. Hablando es el primer paso para encontrarse. Vos sabés, Rocina, que en la verdad las tasas de cáncer no son tan altas como en otros lugares del país, pero tenemos una frecuencia de cáncer importante y si todos nos preguntamos si tenemos algún familiar cerca, o algún amigo, todos conocemos o tenemos a alguien cerca, es decir que uh -huh. eh, la enfermedad es frecuente eh, que, y bueno, y con el tiempo cada vez va a ser más, entonces es importante afrontarla entre todos y eso apunta un poco la red del municipio, Copenet, radio, todos los que nos seguro a, a hacerlo visible, ¿no?, el tema. Claro, mañana van a estar en el Parque Elio Cesarri, ¿verdad?, Mañana estamos a partir de las 5 en el parque León de Severi, en la zona de Juegos, uh -huh. también con el móvil provisto por Copeletti, con un médico generalista. Y bueno, seguiremos así todos los fines de semana hasta fines de febrero. Bueno, me parece genial y Radio La Barría, que también, por supuesto, de alguna manera integra y acompaña esta propuesta eh, de prevención del cáncer, va a estar eh, colaborando desde lo que se pueda por lo pronto, desde la difusión. Desde ya, muchísimas gracias, agradecerle y desearle suerte en estos proyectos. Bueno, gracias, Agustín, a todos hace mucho, como siempre, y este nos sentimos muy emocionados. Esperamos que la gente de Miloja nos venga a acompañar en el día de hoy.